Creo que, que entramos mal, entramos más que nada en defensa, creo que en ataque hicimos 18 puntos, no, no estuvo mal, este, no encontramos la fluidez que queremos, no, pero la verdad que no estuvimos mal. Creo que el error fue en defensa, que nos, nos convirtieron en 28 puntos, este, Leo Gutiérrez hizo lo que quiso. Pero, pero bueno, destaco la, las ganas del equipo que, que supo revertirlo y... Y hicimos un gran segundo tiempo, no apuntamos a eso, al, al segundo tiempo que hicimos. Bueno, y de a poquito Pepo el equipo va creciendo, va encontrando el juego. Hoy vimos un Martín Leiva que está muy mejorado, este, y colaboró muchísimo. Tuvieron gol desde el banco con vos, con Martín con nueve puntos, con, con Tomás que tuvo una racha de cuatro triples consecutivos. El equipo va de a poquito formándose como tal. Sí, bueno, eso es. Eh, la idea nuestra, ¿no? porque sabemos que es un equipo totalmente desconocido, con, con jugadores nuevos de, de jerarquía que, que los más jóvenes tenemos que seguirle un poco ¿no? a ellos, que son los que saben que son los, los que tienen experiencia este, el cuerpo técnico también es nuevo, nos estamos conociendo con, con, con Nico, la idea que quiere este, tenemos que tener paciencia eh, sabemos que, que por momentos encontramos un juego en ataque y, y en defensa creo que estamos haciendo las cosas mejor que, que como, como le arrancamos este, y la idea es un poco eso, ¿no? encontrar Este, mejores momentos cada vez este, más prolongado ¿no? en el tiempo. Y en lo personal con muchos minutos y con mucha responsabilidad de repartir el juego a jugadores consagrados como en el caso de Walter German o Martín Leiva. Sí, bueno, como te decía recién, la verdad que son jugadores con una carrera extraordinaria que, que, que a mí por, en lo personal me sirve un montón, este, trato de aprender de, de todo todo el tiempo de ellos este, y manejarlo no, no es fácil, ¿no? no es una tarea fácil, pero... pero tengo ganas, este, laburo todos los días para, para hacerlo bien, así que me siento que, que voy a estar a la altura. ¿Están muy lejos del techo o, o, o, ya, o tan cerquita? No, nos falta un montón por mejorar. Creo que, que a medida que pasen los partidos, que pase la temporada, nos vamos a ir sintiendo de a poquito mejor y, y la idea es esa. ¿no? Nuestro, nuestro objetivo no es ningún, eh, ningún puesto, sino encontrar nuestra, nuestra mejor versión. Gracias. Gracias ¿eh? Yo soy...